Dios se revela en la naturaleza, pero Dios también se revela en la conciencia humana. Hay muchas personas que durante su vida, mientras eran fuertes y mientras se sentían todavía no solamente fuertes, sino prepotentes, llegan a una situación y a una condición en que no pueden y no soportan la carga de su conciencia. Y su conciencia les lleva a hacer declaraciones de que, en efecto, como aquel centurión al pie de la cruz dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y muchas personas terminan reconociendo que en efecto Dios es real y es justiciero. Ahí están los hermanos de José. Estoy seguro que muchas veces, cuando trataban de conciliar el sueño, venía a su memoria y venía a su conciencia aquella escena. ¿No fuiste tú el que dijiste, matémosle? ¿No fuiste tú el que dijiste, mejor arrojémosle a la cisterna? ¿No fuiste tú el que ayudó a prenderlo y a arrojarlo? ¿No fuiste tú el que dijo matemos a un cordero y luego envolvamos su túnica en la sangre y digámosle a nuestro padre que probablemente su hijo amado fue despedazado? ¿No fuiste tú el que sugirió que en lugar de matarle se vendiera y se obtuvieran algunas piezas de plata ¿En el negocio de la venta del hermano? Y una vez y otra vez algunos de ellos llevaban sobre su propia conciencia la carga de lo que habían hecho con su hermano José. La conciencia revela también nuestra condición. Cuando llegamos ahí al, al versículo 16 de este pasaje, y usted recuerda la, la, la escena en los versículos preliminares, José ha mandado a su mayordomo para que ponga su copa, su copa de plata, en el saco de Benjamín. Y después de que son despedidos, después que han tenido banquete en la casa de José, y cuando van saliendo de la ciudad, el mayordomo viene y los alcanza. Eh, la escritura que cuando les alcanza les pregunta por qué han robado la copa de plata de su señor ellos respondieron versículo 7 porque nuestro señor dice tales cosas nunca tal hagan tus siervos He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales te lo volvimos a traer desde la tierra de canaán ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro Aquel de tus siervos, en quien fuere hallada la copa que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Cada uno de ellos tiró su saco a tierra y fue buscado sobre su saco uh, la copa y no fue hallada sino hasta en el último de ellos, en el menor de ellos, en el caso de Benjamín. Dice la Escritura, verso 12, y buscó desde el mayor.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 Cuando ellos entienden que José tiene esta habilidad de poder escudriñar en la mente y en el corazón de las personas para descubrir lo que está guardado en secreto, entonces comienzan a entender la gravedad de la situación. No hay nada que nosotros podamos ocultar delante de este personaje. Este hombre es tan superior, este hombre es tan poderoso, este hombre es tan influyente, este hombre tiene tal carácter que es a la semejanza, cuando ellos dicen a la semejanza de Faraón, están realmente diciendo, es a la semejanza de un Dios, es a la semejanza de, del que todo sabe, el que tiene este, este atributo de la omnisciencia, y hermanos, así es justamente con Dios. Cuando nosotros pensamos en la omnisciencia de Dios, cuando pensamos otra vez que no hay ninguna cosa encubierta delante de Dios, no nos queda más que prepararnos y disponernos a descubrirnos delante de Él y expresarle nuestras culpas. Judá dice: ¿Cómo podemos justificarnos? ¿Qué podemos decir? A este que sabe todo. No, no están refiriéndole solamente al hecho de la copa. Porque en verdad ellos no habían hurtado la copa. No están recordando el hecho de la copa. Pero estoy seguro que, José, eh, que, que Judá, juntamente con los hermanos, están recordando un evento que en el pasado había sido ocultado. ¿Y qué era? Que habían... intentado matar y terminaron vendiendo a su hermano. Allí está el hecho registrado. Y cuando, cuando José les dice, ¿no sabéis que yo puedo saber, que yo puedo indagar en la mente y en el corazón humano? No tienen conocimiento. Y aunque José, hermano, no es un adivino, esto es lo que dice el siervo de José, mayordomo de José, Y aunque José, como sabemos, ha, ha recibido de parte de, do, de Dios este, este don de poder investigar y de poder conocer el futuro. Cosa que atribuye José al poder de Dios y no a la adivinación que es condenada en la Escritura. Pero para el caso de la aplicación que quiero dar esta mañana, estoy diciendo solamente que estos hombres estaban conscientes que José sabía lo que había en el secreto de sus mentes y de sus corazones y fueron espantados en gran manera, fueron atemorizados en gran manera cuando entendieron que José podía saber lo que estaban pensando y lo que eran las intenciones de su corazón. que nosotros hayamos hecho en secreto. Y ahora están allí, preguntándose para decir, ¿qué diremos a nuestro Señor? ¿Qué hablaremos? ¿Con qué nos justificaremos? ¿Qué justificación puede ser válida que Él no sepa? ¿Qué podríamos decirle que Él no nos pueda cuestionar? No es así. Hay algo más que no has dicho. Hay algo más que guardas en el secreto. Mejor que confiesen. Una cuenta por cobrar estaba pendiente en la mente y el corazón de estos jóvenes. C. Sí, una confrontación con el juez de la corte celestial. Dios es el juez de toda La tierra. Como dije al principio, vendremos un día delante de su presencia. y daremos cuentas. Pero en esta en esta escena todavía estamos tratando de recrear este cuadro y estamos interpretando el cuadro del capítulo 44 del libro de Génesis y en la interpretación que estamos haciendo de esta escena, de este cuadro en la profundidad de la de la pintura, en la tercera dimensión tal vez de asomarnos en esta en este cuadro, lo que vemos allí es, allí están los hermanos de José delante de su hermano José, que sabe lo que está habiendo, está pasando en su mente y en su corazón, que les está llamando a cuentas, y llega al punto entonces, Judá, de decir. Lea conmigo el verso 16. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a nuestro Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios nos ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de... Note lo que lo que Judá está diciendo. Dios ha hallado la maldad de tus siervos. No, no está diciendo, José, tú sabes lo que nosotros hemos hecho en el pasado. Pero ellos saben que antes que José, ellos ven a José como un hombre principal en Egipto. Pero ellos saben que encima de José... Hay uno que es superior a José. Y ellos saben que este que está por encima de Faraón está sentado en el trono, en una corte, y está llamando al estrado, a uno por uno, Y cada uno tiene que dar cuenta de sí mismo. Y ahora, de parte de Judá, hay una confesión. Y esto es el punto 2 del sermón: la confesión de la cuenta. La confesión de la cuenta. Y Judá dice. Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Hermano, esta declaración de Judá debe ser nuestra declaración en esta mañana. Dios ha hallado tu maldad. Quizá muy reservada. Cuidadosamente escondida. Inteligentemente guardada. Pero Dios. La ha hallado. Dios la ha hallado. Y si tú y yo reconocemos en esta mañana. Que Dios ha hallado nuestra maldad. Que sí, Dios ha destapado la cloaca donde hemos guardado y se ha comenzado a destilar el maloliente hedor que sale del pecado, entonces es tiempo de acercarnos al Señor en rendición de cuentas. Estos hombres Hijos del descendiente de Isaac y de Abraham, de la promesa. Estos hombres que están en la línea de la simiente escogida por Dios para traer bendición a las familias de la tierra. Estos hombres que han crecido en una familia creyente, Estos hombres que han tenido el ejemplo de un padre y de un abuelo y bisabuelo creyentes, tienen algo guardado, que no han arreglado. Y mientras no lo arreglan, estos hombres viven con la culpa. Y si soa, la culpa y sus consecuencias. Estoy seguro que todos hemos experimentado consecuencias de cuentas no arregladas. ¿Sí? ¿Habrá usted experimentado consecuencias de cuentas no arregladas? ¿Cómo, ha, cómo es el pensamiento? ¿Cómo son las emociones? ¿Cómo es el sentimiento? de una persona con cuentas pendientes, anda con sobresalto, a veces, como decimos, asalto de mar. ¿Cómo describe la palabra de Dios la, la condición de una persona cuyas cuentas no están arregladas? Cuando vamos a la, a, a la Escritura, probablemente a, el, el salmista nos describe me, mejor. Vamos al Salmo 32. El salmista está diciendo en boca de David, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Este, este, el que ha recibido la dicha del perdón, este es bienaventurado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu No hay engaño. No era esta la condición de estos hombres. No al menos en este momento. En este momento ellos están allí, eh, pues para ellos José es un extraño. Para ellos, ellos no identifica, no saben quién es José. Lo que saben de José es su posición de autoridad, su soberanía, su disposición y saben también su capacidad y su habilidad para conocer la verdad, aunque no les haya sido dicha. Eso sí sabe. Y allí delante delante de José comienza a, a manejarse la situación de una condición de culpa. Están intranquilos. Aunque se sentaron a la mesa con José y fueron repartidas las mejores porciones, porque dijo la dice la escritura que José mandó a su mayordomo y le dijo de Goyad el, el, el becerro gordo, como dijera. Eh, el Nuevo Testamento, matad un buey y comámoslo, y hagamos un banquete en, en, en casa y tengamos esta fiesta y llamó a los hermanos y sacó la vajilla de lujo y comenzó a compartir con ellos y hasta allí podríamos decir que estaban felices pero no lo estaban, aunque sonreían aunque comían, aunque festejaban, lo cierto es que para adentro en su conciencia ellos mantenían el sentido y la carga de la culpa. Porque la Biblia nos dice, el que encubre su pecado, ¿qué cosa? No prosperará. Y no importa, hermano, si están sentados a la mesa con el señor gobernador de Egipto, que es un privilegio, pero su pecado estaba todavía encubierto. Y mientras el pecado estaba encubierto, no podían experimentar el gozo. Porque el salmista nos recuerda en el Salmo 32 y versículo 3. Leamos juntos 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó y se volvió mi verdor en sequedades de verano. La carga de la culpa. ¿Cómo nos justificaremos delante de este hombre? ¿Qué le declararemos a este que todo sabe? No nos queda más que hacer memoria. Y en el recóndito lugar de nuestra mente y de nuestra conciencia habrá una escena que habrá que sacar, que habrá que arrancar y que habrá que declarar. Es tiempo de confesión, es tiempo de confesión, porque sin confesión no hay perdón. Y si no hay perdón, porque no hay confesión, porque la persona calla delante del Señor, pues entonces pasa lo que dice la Escritura, mientras callé, mis huesos se envejecieron. El efecto del pecado guardado afecta la vida espiritual en el sentido de la muerte, pero afecta la vida familiar, la vida moral, la vida física, la vida social, la vida laboral, afecta en todos los sentidos la vida de la persona. No hay cosa ilesa que pueda permanecer sin efecto y consecuencia a causa del pecado no confesar. si el pecado por sí solo es agravado más agravado es cuando el pecado no es confesado porque para nuestra fortuna, hermano, por la gracia de Dios que si confesar es tu pecado, él es fiel y justo para qué? Para perdonarlo y para limpiarlo. Allí están los hermanos de José Se envejecieron sus huesos en su gemir todo el día, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y su verdor estaba vuelto en sequedad. Sí, estaban encontrando comida, sí, estaban sus costales uh, con su dinero devuelto, sí, estaban sentados a la mesa con José departiendo, sí, traían víveres para regresar con ellos a Jacob su padre, pero no estaban. contentos, ni estaban satisfechos. Algo pendiente. Algo había en su mente, algo había en su corazón que no estaba pagado. Una cuenta que daba por saldar. Y mientras la cuenta esa no se arreglara, no se arreglaba la condición personal y familiar. Es lo mismo hoy, hermano, por eso es un cuadro. El hombre puede alcanzar y realizar sus planes. Puede ser que tú eh, esta mañana estés diciendo, mira, ya me he realizado, antes no tenía un trabajo y ahora tengo un trabajo, antes tenía un trabajo y ahora tengo un mejor trabajo, antes no tenía uh, un coche y ahora sí tengo uno y más. Tal vez puedes decir esta mañana, Antes no había logrado tal cosa y ahora lo he alcanzado. Y es probable que eso sea así, pero si hay una cuenta pendiente y algo no está arreglado con tu alma, más allá de tus cuentas con hacienda, más allá de tus cuentas con tus deudores, más allá de arreglar con tus acreedores, Estamos hablando de la cuenta que trasciende a la eternidad, del pago por el pecado, del pago por el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Y mientras esa cuenta no está arreglada, no está arreglado nada, No está arreglado nada, y estos hermanos de José saben que aún y cuando ellos devuelvan la copa, y aun cuando ellos declaren su inocencia, y aun cuando ellos puedan decir, aquí está el dinero que nos devolviste y está un dinero más para comprar más alimento. Nosotros ahora hemos cambiado nuestra actitud. Nosotros ahora hemos decidido ser honestos. Nosotros ahora hemos decidido portarnos bien. Está bien que lo hayas hecho. Ese es un, un principio de carácter moral, pero hay una cuenta pendiente. Hay una cuenta pendiente. Si no tuvieras, hermano, más cuenta pendiente que la cuenta de Adán, que tú heredaste, Esa es tu cuenta pendiente. Y mientras no arregles esa cuenta, no estás arreglando nada. Por más que tengas reconocimiento y aceptación de todas las personas, esa cuenta todavía está por cobrarse. La confesión de la cuenta, la culpa y su consecuencia. La confesión Y sus condiciones. Y si se ve, la confesión y sus condiciones. ¿Y qué, qué son las condiciones de la confesión? No basta, hermano, que la confesión sea solamente de los labios. La confesión tiene que arrancarse del corazón. Porque es con el corazón que se cree. y con la boca, que se confiesa, pero la boca confiesa, lo que hay en el corazón, porque de la abundancia del corazón, habla la boca, ahora estos estos hombres están ahí delante, del que todo sabe, José, y saben que no pueden guardar ninguna cosa que él no sepa, así que no les queda de otra, lo que más, lo que mejor pueden hacer es decirle a José, exactamente lo que ha pasado ahora José lo sabe pues cómo no él es actor protagónico principal entre toda la escena él fue el objeto de la venta él padeció por causa de ellos él sabe bien lo que pasó no hay detalle que ellos puedan uh, decir que él haya ignorado pero más allá de sus facultades para conocer la verdad Él sabía porque había pasado en su propia vida. Y ellos ahora están diciendo, Dios, Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Nosotros uh, no podemos guardar nada, nada delante de Dios porque Dios sabe todo. La confesión tiene que ser sincera. La confesión tiene que ser honesta. La confesión tiene que ser completa. La confesión tiene que ser en los términos que Dios la conoce. Porque confesar quiere decir decir lo mismo que Dios diría respecto del mismo caso. Dile a Dios exactamente lo que Dios sabe y que tú sabes que Él quiere saber. Lo mismo, sin reservar ninguna cosa. Si aún la intención está, también dila. Porque al fin y al cabo. Él la conoce, y Él sabe que la confesión es completa, o Él sabe si la confesión es incompleta. Que tu confesión no sea genérica, que tu confesión sea específica. Pues a veces le decimos, Señor, Tú sabes todas las cosas, Tú sabes que yo soy pecador, perdóname. Sí, pero la confesión tiene que ser en los mismos términos que Tú conoces. Que Dios conoce. La confesión y sus condiciones. Lo si la convicción de asumir el castigo. Cuando hay una confesión honesta, cuando hay una confesión completa, tiene que haber una convicción de castigo. ¿Se acuerdan del caso de Jonás? Allí están los, la tripulación de la nave, tratando de explicar la causa que dio lugar a la gran tormenta que amenaza la destrucción del barco. Están tratando de encontrar la causa. ¿Qué es la razón? Y cada uno declara, Los motivos que cada uno piensa. Falta uno. Está en la parte inferior del barco. Está durmiendo. Llámenlo. Y cuando él viene, le cuestionan. Jonás. Clama a tu Dios. Jonás. Seguramente tu Dios ha desencadenado este problema. Y hay una razón por qué sucede esta tormenta. Y Jonás declara, confiesa y con convicción acepta y dice: Es mi culpa. Yo soy profeta de Jehová. Temo a Jehová. Jehová me dio un mandamiento y fui rebelde al mandamiento de Jehová. La tormenta se ha desencadenado por mi causa. Y aquí la convicción. De aceptar el castigo, arrójenme al agua, arrójenme al mar. Yo soy el culpable. Cuando Judá está allí delante de José, declarando y confesando la culpa, diciendo: Jehová nos alcanzó, Él conoce nuestro pecado. No hay cosa que podamos guardar en su presencia, somos. culpables. Y por eso ahora mismo está diciendo Judá, nosotros seremos siervos de mi Señor y también aquel en cuyo poder fue hallado la copa también será vuestro siervo. Nosotros asumimos la responsabilidad cuando fue hallada la copa en nuestros costales, aún y cuando no está en el costal de Rubén, aún y cuando no está en el costal de Judá, aún cuando no está en el costal de cada uno de los hermanos, está en el costal de de Benjamín ellos dicen nosotros prometimos nosotros dijimos allí que si era hallada la copa en cualquiera de los costales nosotros seríamos siervos de nuestro Señor el mayordomo de José dijo no ellos ellos no no solamente se dijeron siervos recuerda usted lo que ellos dijeron lo que ellos realmente prometieron si es que uh, eran hallados sus La copa en sus costales. Note lo que dice el versículo 9 del capítulo 44 de Génesis. Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa. ¿Qué cosa? Que muera. Y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Imagínense hermano lo que están diciendo ellos. Aquel de nosotros en cuyo costal se hallada la copa que muera. Y la copa estaba en el costal de Benjamín. Y Benjamín era el hermano menor. El único que quedaba desde la perspectiva de Jacob, que le había dado su esposa. El hijo amado. Ellos decían, la vida de nuestro padre, anciano Jacob, está ligada a la vida de este joven, Benjamín. Nosotros no podríamos ir y regresar a nuestro padre sin llevar a Benjamín, porque de seguro nuestro padre moriría. Su vida y la de, y la de Benjamín están unidas. Pero hermanos, en el libro de Génesis, nosotros encontramos vez tras vez la gracia de Dios manifiesta. Y manifestada incluso en, en, en la persona del mayordomo de José, porque el mayordomo de José puede tomar las palabras que ellos han dado en su totalidad, pero note usted que él dice, versículo 10, dijo también, ahora sea conforme a vuestras palabras. Pero note usted que hay un cambio. Aquel en quien se halle, En quien se hallare será mi siervo y vosotros seréis sin culpa. ¿Qué habían dicho ellos? Aquel en cuya costal se halla la copa que muera y nosotros seremos siervos. Pero el mayordomo dice: Aquel en cuya costal se encuentra la copa, él será mi siervo y ustedes serán libres. Se comienza a manifestar la gracia y la misericordia del mayordomo, seguramente por instrucciones. de José. Pero lo que quiero destacar aquí, hermano, es que cuando Judá hace la confesión y los hermanos uh, están representados por Judá, allí en esta en esta conversación con José él está diciendo, "Nosotros somos siervos. Y aquel en cuyo poder fallada la copa también será vuestro siervo." Están tan convencidos de que son tan culpables. que están asumiendo el castigo. Jonás dijo, échenme al agua, yo soy culpable. Judá dice, hazme tu siervo, yo soy culpable. Y mis hermanos, sean tus siervos, somos culpables. La confesión, hermano, no solamente debe ser de labios, Para que la confesión sea de corazón, tiene que tener una evidencia. Y una evidencia de que la confesión es de corazón es la disposición que hay después de la confesión. Y la disposición que hay es asumir la responsabilidad de la consecuencia por el pecado. ¿Sí me explico? La responsabilidad de asumir la consecuencia. Judá dice, si vamos a ser siervos, seamos siervos. Y mire, mire una cosa. Ellos no habían hurtado la copa. Pero sabe una cosa, no es la copa presente, es el pecado pasado. Están recordando y están confesando y están arreglando. Están arreglando cuentas. Y en arreglar cuentas, Hay que estar de acuerdo en aceptar consecuencias. Mejores son las consecuencias de un pecado confesado que las consecuencias de un pecado guardado. ¿Estamos de acuerdo? Cuando confesamos el pecado, hermano, la consecuencia queda a la gracia y a la misericordia de Dios y mire la gracia y la misericordia de Dios manifiesta en su palabra aunque la consecuencia sea la muerte, la gracia de Dios. Impide la muerte, libera de la muerte y no da la muerte a Judá o a Benjamín. Tres, la cancelación de la cuenta. La cancelación de la cuenta. La cuenta, inciso A, imposible de cubrir. la cuenta imposible de cubrir. Lo que habían hecho con su hermano, José, ¿con qué se podía pagar? ¿Qué podían darle ellos a José que José no tenía? José era por encima de ellos. José era amo, era señor, era dueño. Ellos venían a postrarse a tierra delante de José. ¿Qué podían traerle? Jacob en su amor de Padre, mandó a José un regalo. Nomás por la pura gracia y misericordia que José había tenido con sus hermanos, todavía sin saber que era su hijo. Llévenle nueces, llévenle almendras, llévenle aceite. Una porción considerable, llévenle a este hombre. a este gobernador de Egipto, que ha sido generoso con ustedes, quizá hay en gracia delante de él, y también hay en gracia a mi hijo Benjamín, ¿qué le podían dar los hermanos de José a José? Por la deuda, que tenían con él, en el pasado, hermano, ¿cómo podemos nosotros, cubrir una cuenta, cuyo pago, cuyo precio de esa cuenta es tan inalcanzable para nosotros. Es una cuenta que solamente puede ser remitida, que solamente puede ser cubierta, que solamente puede ser pagada con la sangre preciosa. Y hablo de, de sangre preciosa para referirme en la sangre de uno que sea justo, de uno que no haya tenido pecado, de uno que... sea totalmente diferente a cualquiera de nosotros. Pero no hay uno entre nosotros, ni ha habido jamás uno. De nuestra propia naturaleza humana, que sea sin pecado. Tuvo que venir uno del cielo. y descender del cielo, y tomar nuestra forma humana, y hacerse como nosotros, siendo Dios, haciéndose hombre, y en la condición de hombre, haciéndose siervo, y en la condición de siervo, poniéndose humilde, y en la condición de humilde, yendo a la cruz de Calvario. Y ahí lo que vemos nosotros es justamente la cuenta para nosotros es imposible de ser cubierta, como era imposible de ser cubierta por los hermanos de José, por más almendras, aceite y nueces que trajeran. No hay nada que nosotros podamos hacer para pagar la deuda. B, la capacidad limitada del culpable. Es que no podemos pagar la deuda. Es que somos incapaces de pagar la deuda. Es que no hay dinero jamás que pudiéramos almacenar, reunir, no hay obra que pudiéramos hacer. Todas nuestras obras, por buenas que sean, dice la palabra de Dios, son a la semejanza de trapos de inmundicia, de trapos que curan las heridas mal malolientes y que son desechadas. Es una cuenta imposible de cubrir porque nuestra capacidad es limitada para cubrirla. No obstante eso, inciso C, la cuenta es cancelada, la cancelación en la cruz de Cristo. Allí en la cruz de Cristo, hermano, se pagó la deuda. En la cruz de Cristo se clavaron los mandamientos y los decretos que pesaban en nuestra contra. Todo man, mandato de maldición, toda la maldición que la ley contenía, ante nuestra insuficiencia, quedó clavada en la cruz de Calvario. Y fue allí, en la sangre de Cristo, derramada en la cruz, que la cuenta quedó pagada y la deuda quedó saldada. Este capítulo 44 nos presenta esta escena, esta figura en el cuadro, que no debemos pasar de, de alto. Versículo 32 del capítulo dice, Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, Si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Ahí tenemos a Judá. Y hermano, qué interesante nos resulta que nosotros tenemos en Judá Y no en José, como se ha dicho con antes con antelación. Tenemos en Judá el signo de la simiente. Tenemos en Judá el escogido de Dios para que de la simiente de Judá venga el Salvador. No de José, que es el personaje central en estos pasajes. sino de Judá, Judá que intercedió para que no mataran a José, Judá es el que sugirió, no, no, lo no matemos, mejor arrojémoslo a la cisterna, el mismo Judá que viene ahora delante de su padre y dice, padre tenemos que regresar, no hay posibilidad uh, de grano aquí en la tierra de Canaán, el hambre ha, ha, ha sido tan grande y tenemos la posibilidad de morir nosotros y nuestras familias y nuestros hijos, Pero si vamos a regresar allá con aquel varón, tenemos que llevar a nuestro hermano menor. Jacob dice, no, pueden hacer cualquier cosa, pero no pueden llevar a su hermano menor. Si él fuera separado de mí, me moriría. No. Judá es el que viene para decirle a Jacob, permite que lo llevemos. Yo te prometo que lo haré regresar sobre mi propio cuerpo. Sobre mi propia persona. Sobre mi cadáver diríamos nosotros en forma coloquial. Este joven va a regresar. Y yo me hago responsable por él. Y cuando están ahí delante de José. Imagínense el sentimiento de Judá. Cuando la copa se encuentra en el costal de, de, de, de Benjamín. Y ahora allí. Allí delante de, de, de José. Tenemos a Judá intercediendo por Benjamín. Y hermano esta figura es sobresaliente. Porque Judá sale. como fiador de Benjamín y que sale como fiador de Benjamín quiere decir que Judá está dispuesto a pagar el precio de la condena que pesa sobre Benjamín su hermano y él dice yo salí de fiador Entonces, yo soy tan culpable como él. Yo asumo la culpa de él. Y asumo el castigo sobre él. ¿Y a quién le recuerda? A Cristo. Hizo lo mismo, Judá, por amor a su hermano. Benjamín y a su padre Jacob y Cristo hermano por amor a su padre y por amor a nosotros salió como nuestro fiador él es nuestro aval él observó es imposible para él pagar la cuenta él no puede pagar la cuenta pero si ha de pagarla a alguien, heme aquí, yo pago la cuenta por él. Que mi hermano regrese y si hay que morir, que muera yo. Yo soy su fiador. En términos legales, el fiador es solidario con el deudor principal. Y el acreedor puede exigir el pago de la cuenta al deudor principal, lo mismo que al fiador. Y como el deudor principal no es solvente para pagar, entonces el acreedor puede ejercer su crédito sobre el fiador. Y porque el fiador es solvente para pagar, el fiador va a pagar. Y el fiador paga. Y el deudor es exonerado porque su deuda, queda cancelada y eso es exactamente lo que el Señor hizo por nosotros y hermanos si eso es motivo de gozo y de alegría esta mañana no deberíamos venir con actitud pronta delante de Dios para decirle si todo lo que yo tengo que hacer es confesar mi pecado he aquí mi pecado si lo que tengo que hacer es declarar mi cuenta aquí está mi cuenta si lo que tengo que hacer es presentar mi adeudo entonces este es mi adeudo Si yo me doy cuenta que no puedo pagar y me declaro insolvente para poder pagar la deuda, entonces vengo al trono de la gracia de Dios a demandar de la misericordia de Dios, la misma misericordia que Dios tuvo con José y la que José dijo a Benjamín allá en el capítulo 43, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío, es la misma misericordia que Dios puede tener de usted y de mí en esta mañana. La única cosa. que Dios espera de nosotros es que le declaremos nuestra culpa, que le declaremos nuestra culpa. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa, el que lo declara, alcanzará misericordia. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar al Señor. Quizá esta mañana hay algo que usted necesita decirle a Dios. No algo como, Dios, tú sabes todas las cosas. Porque eso lo damos por descontado. Eso no es una confesión. Eso es una declaración de un atributo de Dios. Y es apenas reconocer que en efecto Dios sabe todas las cosas. Pero una confesión quiere decir que usted le va a decir a Él lo que usted le debe decir. lo que nada más usted y él saben. Esta mañana en el secreto de su corazón, quizá usted puesto para decirle al Señor lo que le tiene que decir. Mientras callé, envejecieron mis huesos. Mi verdor se convirtió en tierra seca. Pero qué bienaventurado es aquel cuyos pecados son perdonados. Y sin mérito ninguno, sin ninguna razón, nomás la pura razón de creer que Él es bueno y justo para perdonar, nos trae esta mañana para decirle Señor, perdóname. Perdóname. Te damos gracias Dios esta mañana. Porque en el cuadro del capítulo 44 de Génesis podemos ver representada la condición del hombre y también podemos ver representada en la persona de José, tu carácter. Podemos saber que has querido mostrarnos en colores lo que es la gracia tuya. Como tu gracia, Dios, es tan infinita, es tan abundante, no se agota, que fluye a raudales. Y aunque la multitud de nuestros pecados se agranda, tu gracia es mayor. Esta mañana te damos gracias por eso. Si hay alguna cosa en nuestra vida que tenemos que declarar, ayúdanos y danos la intención y la motivación para que en esta mañana podamos confesar nuestro pecado. Y podamos hallar el perdón y la reconciliación. Que cada uno de nosotros, Dios, podamos arreglar cuentas. Y podamos salir de este lugar sabiendo que la cuenta está saldada por tu misericordia. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Vamos.